El señor, sentado y, con la vista aparentemente perdía pente los desconocidos, no era quien para creer lo que veía, de su truco, aquella señora en en y mando, pero unos güeyos en yutaos de rimelar y maras reculando álbame que, solo cinco minutos en antes, recibiera de mano de la tala mujer una colosal ñoclada que lo echara mirando pa' mujeres, al tiempo cuya ella refundiaba un gochu, y ahora casi que metía litros culo no regaza, y era increíble. Próxima estación, Fontana. La es fungarataba con más y más estruel educada vegada. El tren De sopitué y lo hiró y tenta graus, miró al hitrosomet con huellos hómedos y espeto y un beso metanes el focicu. en sin mediar palabra tornóse de nuevo, y salió escapaope la puerta que la quiebra abriera. Y el bochu sonrió como un nenuem, recibiendo un regalo inesperado.